Manuel Estrasburgo Nicolás Lantos, de 2 a 4 Nacional Rock 11 minutos pasadas de las 3 de la tarde seguimos acá en Nacional Rock eh, con La Hora pulenta escuchamos recién a Agoneco haciendo la gran marcha de su segundo disco Los Amigos del Bien eh, Entonces ¿Cómo? ¿por qué? ¿Los Amigos del...? ¿Del Bien? No, del Mal ¿Del Mal? <risa> Los Amigos del Mal <risa> o del Bien ¿Se me confundió? <risa> Bueno, no son los mismos en realidad en el fondo, esa sí. es la gracia, al final Scooby-Doo descubre que que uno de los amigos del mal son los amigos del bien pero con una máscara puesta Exactamente, porque también? Porque eh, estamos en, en comunicación con Peta, guitarrista de Goneco y uno de los propulsores del eh, Cassette Store Day Que se va a estar haciendo prontamente en todo el mundo, entre ellos en Argentina Pero qué mejor que hablar con, con el mismo organizador, ¿no? Hola Peta, ¿estás por ahí? Acá estoy, muchachos. ¿Cómo, ¿Cómo andas Todo bien, por suerte. ¿Todo tranqui? Sí, sí, sí genial todo. Bueno, todo bien? bien, bien, bien, acá radiando como todos los sábados. Un Me gusto alegro. hablar contigo, ¿eh? Igualmente, muchachos. Bueno, contamos un poco cómo... A ver, ¿de dónde viene o, o de dónde surge, en principio, este revival casetero? ¿O, o cómo, cómo te llega a vos? Y principalmente fue, bueno, ya a principios, de, a finales del año pasado y principio de este, como que... Con unos amigos decidimos como empezar a, a editar en cassette y, uh -huh. y, y y también en vinilo. Entonces, bueno, pero se fue dando de manera que, que empezamos a editar bandas que, no, que nos gustan a nosotros principalmente y algo tal que estaban interesadas. Entonces, bueno, vimos como la, la oportunidad de hacerlo. Eh, este, yo me había comprado una duplicadora de cassette, después uh -huh. ahora le estamos haciendo en una fábrica. Y, y nada, se dio principalmente de esa manera, como decían ustedes cuando cuando arrancó, digamos, el... El programa que es un formato que es relativamente accesible uh -huh. y te, que, que como formato en sí está bueno, tanto más allá de la, de la calidad de audio que para mí también sigue, sigue estando buena porque hay que hacer que tenés hace 20 años y se siguen escuchando es bastante bien. Algo con los CDs no sucede. Claro, entonces algunos, bueno, decidimos casos. empezar a hacerlo como y sí. pudimos, pudimos hacer como ediciones con como con cassette de colores y cosas así para, para darle un toque más. Y bueno, y vimos que encontramos un, que, que un este evento que se realizaba en, en Inglaterra, uh -huh. que también como que estaba bueno porque estaba en, en la misma sintonía en la que estábamos nosotros con con Halo, que es el sello que que, que, que, está, que tenemos con, con unos amigos. Y bueno, vimos esa oportunidad, vimos que íbamos a que, que iban a hacer unas, unas ediciones especiales de, de varios artistas que están buenos, que nos gustan también, tipo no sé, Anima Collective, está The Family, no sé, si Sai Alt Trendy, un montón Sí, sí, hay, entonces bueno hay, hay, nos pusimos en, nos pusimos en contacto y para ver si, si podíamos como generar ese mismo evento acá y se coparon viste como todo como dijeron que estaba todo bien y bueno y ahí empezamos a, a empezar a, a, a cranearlo pero hmm. le, hace poquito que, que se dio todo esto así que venimos más, más sobre la marcha digamos Y a medida que se fueron metiendo en esto encontraste que había acá mismo en Buenos Aires otro otras bandas, otros grupos, otra gente que estaba más o menos en la sí, misma. Sí, ya ya sabía, ya hay varias hay varias bandas que ya venían editando en casete sí. antes que nosotros arranquemos. Estaba, no sé, Aldo Benítez, también los chicos de Los Puss, había hay varias bandas que, sí. que ya, ya habíamos visto y bueno, y nosotros la lanzamos porque no no no nos gustó bastante la idea y bueno, y estábamos con, conforme con eso. Hay dos cosas interesantes respecto a todo esto. Una es que la primera impresión del que está un poco el que se entera de esto ahora le puede generar como como que hay una impostura, ¿no? que, que esto que hablamos al principio eh se uno puede ya se entiende un poquito el tema del vinilo porque ahí se recupera un sonido especial que, que lo digital mató, ¿no? Uh -huh. y, un pero, ruido. y un ruidito que eso se, se tolera más, pero con Real. el tema del cassette suele haber un prejuicio que es que para qué el cassette si se escucha peor. Ante eso también hay que recordar que en los cassettes se escuchaban peor porque eran de mala calidad de los cassettes claro, las cintas, cintas eran malas las la, mala. la grababan unas y otras claro, otra, no sí, otra. ese, ese vos, era el problema que eran ¿cuántas, malos la, cuántas veces has escuchado un cassette durante toda tu adolescencia y, sí. y a mi me ha pasado digamos. yo en el auto tengo cassetera y, claro, claro. y sigo escuchando el cassette desde que grabé a los 14 años y se sigue escuchando igual viste sí, sí. allá de, de esa cosa que tiene la cinta podés sí. hacer una analogía también con el vinilo, Cada con el vinilo. Tiene su formato, claro, su, porque la mala púa está bueno, por eso exacto Yo recuerdo cuando grababa cassettes que los TDK eran impecables. Y que después claro. los que compraba en Musimundo, com, eh, lo, los, los oficiales, sí. eran sí, malísimos. Sí, sí. era mejor el, el TDK que el oficial. Claro, sí, sí, sí, que, que se la re bancaba. Y... Eso claro. por un lado. Y por otro lado es que es realmente para las bandas es muy barato hacer cassettes. Claro, eh, sí, porque además ¿no? como podés hacer tiradas más chicas y, y no te condiciona tener que hacer mil discos de algo y después no poder venderlos y tenerlos en tu casa con acá se puede hacer ediciones chicas y te, si te fue bien, si se pudieron vender, la más y lo vas haciendo así. Y está bueno, hoy en día está bueno que la banda que tenga la posibilidad, porque ya puedes editar de todas las maneras que quieras, ya sí. lo editas digitalmente y está bien. Sí. Entonces está bueno como soporte digamos, para vos darle un plus a, a, a la banda, lo que sea como tener Para tener el objeto. Tener, claro, es, sí, eso sí. sí hoy en día es, es el objeto ya es crucial. Sí. Porque digamos está buena la experiencia Lo, lo que tienen los vinilos de bueno es que tener la experiencia de volver a escuchar un disco digamos sí. que, O te tenés que sentarte Ponerlo, termina sí. un lado, cambiarlo bueno, Es lo, más de melómano, y el casete es más de, de a, músico La que le gusta lo va, lo va a comprender Y con el tema de las así si encontrás Caceteras hoy en día que están relativamente Accesibles, lo vas a escuchar Y si tenés sí. un buen sistema de, de audio Vas a ver que la calidad está buenísima también Hay que aprovechar a comprar las caseteras sí. Ahora que están baratas, sí, la porque la en un rato me... se van a poner de <ríe> moda la Y van buena. a valir 5 veces más sí, como con las bandejas. Las bandejas están carísimas, las las cajas están rebaratas. Eh, recién decía una de, cosa, y de paso comprarme sí. un VHS para ver películas, porque en un par de años a lo mejor vuelvo. En cualquier cada, momento cada, se vuelve el, VHS, vuelve el VHS. El VHS. tiene cosas buenísimas también. Sí, ahí está, y, ahí está. Ahí obviamente, y el DVD también y el sí, el sí. también y, cada uno tuvo tiene sus su pros y sus contras, a uno Eso cambia el para el el criterio anterior era que cada formato superaba sí, al anterior. Claro, y ahora nos pero, estamos dando cuenta que no, que cada que no, formato trae cosas distintas. ¿Cuál, cuál, cuál? Pero para mí eso entrar. fue algo que se impuso con el tema de los CD en los 90, que llegó Tony y hizo cualquiera con eso. Como destronó directo, tuvo que barrer todo el vinilo, sí. y eso hoy te das cuenta que, que, que, que está mal. Y ya. además, como comentabas vos hace un rato, la llegada de, del digital, del Bandcamp, de lo que fuera, en realidad es una, una forma de, de... es como el formato definitivo. Después podrá haber un montón de soportes físicos, pero hoy en día ya como que la música está en la nube. Igual, eh, vos desde igual. hoy, incluso dentro de pocos años ya directamente ni siquiera vas a tener que tener que bajártela a un aparato. Vos te vas a conectar con tu teléfono con lo que y fuera la y la vas a escuchar directamente ¿Qué? online de una especie de biblioteca universal de música. Pero por lo música. menos está bueno eso, que además de eso tengas Entonces, un soporte claro, que, o sea, que lo puedas tener y ver. Se recupera, que... digamos... Ya, ya, ya no está la búsqueda de buscar un formato mejor, más eficiente, más barato, sino... Se vuelve hacia atrás la mirada y se empieza a recuperar cosas de, de formatos anteriores. Sí, está bueno, como tener algo tangible también, digamos, sí. es lo que necesitas. Y la particularidad del cassette son dos, dos cosas interesantes del cassette también. Que primero el librito, ¿no? es el librito que se va envolviendo y se sí. va doblando, que yo veo que las bandas i, eh, imitan eso, y sacan unos libritos hermosos, esos que se, se extienden van a lo largo ¿viste? Tal cual, tal cual. Sí, sí, ¿No? como que se adaptan porque hay muchos que pasan de de, de de ya tenerlo editado en CD que ya tiene un arte particular por los sí. tamaños y adaptar eso al, al, al tamaño de cassette también, que está bueno también Sí. que, que crea algo más. Crea podés algo más. cambiar podés cambiar la la tapa, digamos o lo, lo, lo, el diseño mismo. Y, y otra cosa interesante del cassette que no lo tiene el vinilo es que es muy músico friendly O sea, el cassette es muy manipulable. El claro, músico puede manipularlo, puede agregarle sonido, puede eh eh grabar experimentar. Con un doble casetera podés hacer hacer sí, cosas, claro, no con sí, el vinilo. Eso todo, todo lo hicimos, digamos. Exactamente. Compilado, y, y la idea de este evento también es eso, digamos. Nosotros vamos a hacer eh poner a Aldo Benito va a hacer un, un, unos mixtape digamos con un, unos compilados de media hora, que la idea mía es pasarlo a cassette y reproducirlo ahí, digamos, como mantener eso, como en vez de, de estar pasando música de una como ya hacerla como se hacía, va, como volver a eso. Que se escuche al principio compilado, el compilado copado pues claro. cassette, que se pueda que se pueda disparar también desde solo ahí solo falta que después del tema se escuche el principio de la propaganda de la radio o la o aquellas se acuerdan cuando uno grababa algún algún recital en vivo que pasaban y todo y que en el medio del tema te clavaron exclusivo claro, radio eh, pindonga te acuerdas te totalmente Todos los que tenemos treinta y pico somos hijos eh, emocionales del cassette. Tal cual. Todos. Peta sí. es un caso, eh, tiene mi el, el formato de, de, de, de la infancia. Sí. Del, yo el primer disco que tuve en mi vida fue un cassette, fue El cielo si podés esperar, ataque 77. Claro, el claro. El primer adulto, digamos. Había tenido ruidos y ruiditos, Mariana Wolves, pero... Pero sí, sí. Y siempre el cassette fue lo que te fue llevando, digamos. también Es así, uh -huh. digamos, cuando iba al, al parque de Rivadavia también había bocha de de puestos de hacer grabados, y estaba genial. Había un flaco que conseguía cosas que era imposible que no, no, no tenía ni idea de dónde lo sacaba, y un genio total. Y encima, no sé, terminaba el disco y te ponía, no sé, que le quedaban en la b y te lo mandaba ahí en la cinta que quedaba. <risa> sí, los extras. Eh, bueno, recordemos la fecha, con todo sí, da, con toda La fecha sí, pues. es el 7 de septiembre. Bien. Va a ser en la disquería Mercurio, uh -huh. en, en la Galería del Patio del Liceo, ahí Santa Fe y cerca de Puerredón. Este, y bueno, va a arrancar tipo 5 y media, 6 de la tarde Hasta las hasta 9, 9 y 10 Y va a tocar eh, Diente de Madera Que es el uh -huh. proyecto del, de, de, de Jonah Del que toca en Spring Blizzard sí. eh, Va a tocar él con el banjo, unos temas sí. Después eh, va a tocar eh, Press Lab Que es una banda del, del otro sello organizador Digamos, que se llama Síncope uh -huh. Y después va a tocar eh, Antolin también Qué lindo, ah, qué, bueno. qué hermosa sí, fecha Voy a tratar sí, de darme una vuelta Y después bueno viste la idea también del era hacer como alguna edición especial del, del, del disco de sí. algún disco en particular y bueno y nosotros eh, como decidimos también como volver a como a la fuente digamos ver qué disco no nos podía gustar para hacer ese y decimos eh, intentar hacer eh, horrible de suárez sí y bueno nos pusimos en contacto con, con rosario y con fabio y nos dioron en loca y así que estamos ya preparando eso vamos a hacer una edición limitada de 1 100, 100 café de, de ese disco que está buenísimo Mirá que casualidad que preparamos el tema de Suárez que, uh -huh. que integra ese disco eh, para despedir esta charla ¿Qué te parece? Genial. ¿Te parece bien? Sí, de lujo Bueno, entonces eh, antes de despedirnos ahí con, con Petta recordamos este evento eh, que se hace el 7 de septiembre eh, lo buscan en Facebook y te despedimos Petta con Dale. un gran abrazo Igualmente y nos vamos escuchando Guantes de piel de Suárez que Dale. va a estar en cassette en ese evento Perfecto Un abrazo Un abrazo, chao, chao.